Y saludos desde la sintonía de Berrio Farirratia Saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM Estamos a jueves 15 de marzo del 2018 Son cuatro los minutos que pasan del punto de las 6 de la tarde Y aquí comienza como cada semana, como cada siete días, Euskal Música Tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria Cada jueves, cada fin de semana, en 90 minutos Música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 La agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello en Facebook y en Twitter. Hoy jueves día 15 de marzo, si nos escuchas en directo, sábado 17, domingo 18 de marzo del 2018, si nos escuchas en redifusión, en repetición, tenemos la visita, nada más y nada menos que la formación de Lier, que nos van a venir a presentar lo que es su nuevo trabajo discográfico, Temploac R, lo hará más concretamente Líder Hernando e Íñigo Echarris, será a eso de las 7 menos 10, 7 menos 5 de la tarde. Además, como no, vamos a tener tiempo para darte a conocer alguna novedad, como por ejemplo, el nuevo trabajo discográfico de la formación de Iruña, Skaby de An, que regresan con nuevo disco Bajo el brazo, el segundo álbum titulado Pidirá que tal, También escucharemos, en de los temas incluidos, en el nuevo larga duración de la formación de Zumaya Voltaya, el álbum Eror Chen. Y también sonarán, entre otros, Boobong Kings o la formación Frenetic con su álbum Boomerang. Todo esto durante estos próximos 90 minutos, todo esto en una nueva edición del programa dedicado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, aquí en el 100.8, en Berriozar y Ratia. Y vamos a comenzar esta nueva edición de Euskal Música Y lo vamos a hacer con la formación de Iruña, Ska Que regresan con nuevo trabajo de estudio El segundo bajo el título de Videacta Una banda de Ska, Riggi y Rocksteady El disco se puede descargar gratuitamente en La página que tienen en Youtube O a través de la página de este programa A través de la página de Euskal Música Facebook.com barra Música Berriozar y Ratia Nos introducimos pues en este segundo trabajo discográfico Para esta formación de Iruña, Ska y Deán, Y del álbum Videacta Rai Que extraemos los temas más Betiraco y el tema Aita Semea. Con ellos, con Skavideán, comenzamos una nueva edición del programa Euskal Música. cm sonando dos de los temas incluidos en lo que es este nuevo trabajo discográfico de Skavidean, el segundo trabajo de estudio, el álbum Vidiactarai, los temas Petirakoy y el tema Aita Semaak. Y ahora somos Con la formación Voltaya, ya que los primeros pasos del trío de Zuma y Voltaya están ligados inevitablemente a la música Stoner. Y el Stoner en su origen, con la cruz y los contrastes del desierto americano, con una de las expresiones más salvajes de la naturaleza. La música de Voltaya tiene mucho de instrumental porque saben sacar el mejor provecho al formato de Power Trio. De ahí esos ritmos pesados, profundos y contundentes que no dejan fisuras. Y además rips de guitarra, penetrantes y ambientes envolventes, pero en este caso también cabe destacar el cuidado de las voces. Aun teniendo el stoner integrado en su ADN, son capaces de beber de aquellas grandes bandas de los 70, de la psicodelia más integrante del punk y del metal para sacar lo mejor de ellos y hacer los suyos. Ahora regresan con nuevo trabajo de estudio, Ero este trío formado por Unai e a la voz y bajo, Pablo Sánchez a la batería E John Bracamonte a la guitarra Nuevo trabajo de estudio para este trío de Zumaya eh, La formación Voltaya El álbum El Orchen Lo que vamos a escuchar, los temas de Cadenshi Rítmico Y el tema El Cartú están desde zumaya el regreso esperado de Voltaya con este nuevo trabajo discográfico Erochen y con dos de los temas The Cadence Heat Rítmico y el tema El Cartu. Y ahora nos vamos con una banda ya que se está haciendo famosa, son Bourbon Kings, una banda de rap metal, new metal, afincadas en Villaba, tarrabia formada en 2014. Sus componentes provienen de la escena Hip Hop y Metalcore local Los componentes son Aaron de Ben, voz principal Y DJ Pike a los platos, samples, programaciones Provenientes del grupo ZTK Rap John Boron a abajo y voz Y Julen Tritt a las guitarras Procedentes de la banda Insomnio Crónico Y David Tropper, batería, involucrado en el panorama jazz funk local Tras una magnífica acogida de su primer trabajo 40 grados Boron Kings vuelve con un nuevo álbum La banda sigue fiel a su espíritu Trayendo al siglo 21 un sonido actual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 Desfilando sobre el escenario Ese carácter etílico Con una energía explosiva Que hacen única a la banda de Nafarroa A la banda de Villabatarrabia Bourbon Kings Nuevo disco bajo el brazo El álbum titulado Performance De él te extraemos los temas Una sola oportunidad Y la ley del más fuerte Esto es Bourbon Kings yeah. diría junto a la ha tocado tanto la lotería ahora que me diga Maríae sirvió la con quien apoya políticas desión artistas de Yo te soy con necesito uh, un solo vino uh, que traigo en tu vida y tejes de joder el mundo necesito uh, un solo vino uh, que te quedes encima no puedas hacer mal que necesito uh, un solo vino ven esta tontería si no tienes las por el mando que luego se inclinacree que la mujer debe estar en la cocina oh, a por portos y médicos ¡Hey! que siguen viendo un torturar a un animal ¡Yo! a por el punto su normal ¡Hey! que cree que le es de frikis ver más una a lo normal necesito ¡Oh! un solo tiro ¡Oh! con mi revolver medioamiento de del cuerpo necesito ¡Oh! un solo tiro ¡Oh! que valores tu vida y dejes de joder. zas atien por el mango ez De Atarrabia Villaba de Bourbon Kings Nos vamos con la formación Frenetic, ya que hace dos años Nacía en Agurain, Álava Esta prometedora banda de punk rock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 2015 Álbum Debut 2017 Segundo Larga Duración El álbum titulado Boomerang De él te extraemos los temas Soy Así y Textigos de la Guerra <música> Ahí estamos hablando desde en la formación Frenetic, con este segundo larga duración Boomerang, y con los temas Soy Así y Testigos de la Guerra. Y ahora nos vamos con El Filo, que es el segundo disco de estudio de la formación Moss, un disco que ha sido grabado en The Metal Factory Studios de Madrid por Alex Capa, que ha sabido captar toda la potencia de la banda, elevando los 10 cortes que componen este álbum a otro nivel. Este segundo disco contiene variedad y una inusitada madurez musical, pero todo ello no impide que se pueda reconocer fácilmente la esencia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 Cork a la guitarra y coros Diego al bajo Y Jorge a la batería Ya estuvieron por aquí Por Euskal Música Para presentarnos Este su tercer Larga duración El Filo Ahora nos quedamos Con su música Nos introducimos Con este álbum Y del texto Extraemos los temas El salto Y prohibido soñar suena la caña y la fuerza de esta formación la caña y la fuerza de la formación Mos con ese álbum El Filo, hemos escuchado los temas El Salto y Prohibido Pensar, y ahora nos vamos con Lier, con lo que es su nuevo trabajo de estudio Templuac R, un álbum en el cual te vas a poder encontrar 11 temas, vamos a escuchar si os parece el sencillo sismógrafo a Eta Lurricara, y enseguida entramos a hablar de este nuevo trabajo discográfico, hablar de la trayectoria musical de la banda, y hablar de los conciertos con Lidia Hernando e Íñigo Echarri, que ya los tenemos por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música Eres ambicina So Templo Akerre es el título de lo que es El nuevo trabajo discográfico de la formación Lier, sismógrafo Aeta Lurícara Uno de los temas que te puedes encontrar En este disco, un disco en el cual Te vas a poder encontrar nada más y nada menos Que 11 temas, eh, para hablar un poquito De la trayectoria de la banda, de los conciertos Grabación del disco y demás cosas eh, Pues eh, sobre la banda Lier Tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia En el programa Oscar Música, Alida Hernando E Íñigo Echarri, Arrachaldeon A los dos, Arrachaldeon no. eh, Vamos a comenzar la entrevista hablando un poquito de los Vinicio Estelier, ¿cómo se forma? Porque tiene componentes de NAIA y REVAC, ¿estaba en su día el Batería Demon? En principio empezó como proyecto personal, al principio, o sea, duró solo seis meses eh, como personal, luego ya, bueno, eso, 2015. En, en noviembre de 2015 ya se formó la banda y desde entonces llevamos dos años tocando como grupo. Bueno, dos años estuvimos tocando hasta noviembre de 2017, luego hicimos el parón ya para empezar ahora otra vez con el disco nuevo y hemos sacado dos discos como grupo. En cuanto a influencias musicales, a la hora de sacar eh, adelante digamos este proyecto, ¿algún grupo se ha influido en hacer este estilo de música? Bueno, se puede decir que ha estado muy presente el último disco de The Driving. Eh sí, es algo que casi nunca lo hemos dicho, pero siempre ha estado ahí en el estudio encima de un baffle y que lo sacaron el año pasado así con la vuelta esta que hicieron y, uh -huh. y, y bueno, luego pff, es que muchísimos, es que cada canción tiene de artistas, pff, pff, pero, Cada uno tenemos nuestras influencias, eh, pff, es, que, es que es que es que es infinito. Uh -huh. Eh líder nado, guitarra y voz de Lier, comenzaste como solista ofreciendo conciertos y grabaste una maqueta Sí. un poquito Bueno, pues eso, eh, es como la prehistoria de Lier, ¿no? Eh, yo empecé en solitario y grabamos una maqueta, bueno, grabé eh, una maqueta de siete canciones y bueno, con esa maqueta puesto que en algún bar y en alguna fiesta de barrio y así, cosas mm. pequeñitas, con la guitarra acústica y la voz nada más. Y bueno, luego ya pronto tuve la oportunidad de hacer un concierto con banda Y eso, pues eh, recurrí a la gente de, que tenía alrededor porque, bueno, les conocía de, de la Icastole y así de cuando éramos pequeños uh -huh. y, y también sabía que eran músicos y que tenían diferentes eh, proyectos y nada, les propuse para hacer un concierto primero <risa> Hasta hoy Y hasta hoy <risa> <risa> Y después de esos conciertos como solista en noviembre del 2015 creo que estrenaste sí. entonces la Banda Lier Exacto. En un festival, ¿no? Sí, fue um... un festival que se llamó Estocamaitu Que, bueno eh, tenía la intención de un poco focalizar sobre todo en donostialdea y tal todos los grupos que estábamos ahí tocando que ya decimos en el barro no o sea un uh -huh. poco pues los que no tenemos tanta visibilidad o no teníamos en su día ahora nosotros igual de tanto tocar pues cada vez nos conoce más gente pero bueno era un poco un festival eh, que reivindicaba un poco ese aire del Esdokamairu de hace Así 50 es, años es. pues un poco traerlo un poco aquí y reivindicar uh -huh. el arte y la, y la, la, la creatividad musical <risa> Fuera del círculo este de todo no. lo conocido. Y luego Íñigo Echarri, que también proviene de otra banda. Cuéntanos un poco por dónde has pasado hasta llegar a meterte aquí. Pues también desde la prehistoria. Yo, <risa> yo empecé con 15 años con un grupo que se llamaba Shikin K, que estuvimos tocando 3 años. Luego estuve otros tantos con Nath Rocha, tocando el bajo. Y luego los últimos años con Anaya Rebac. Bueno, y con la vuelta de Night Royce en el 16, creo que fue, que estuvimos tocando ese año. Y nada, eh, siempre he intentado tocar cosas que no, que no domino, ¿no? O sea, me aburro muy rápido de las cosas y, pues eso, con Shikinkai hacíamos un punk melódico, no sé, un melódico así... Con Night Rocha hacíamos cosas raras, con Anaya Rebac eh, era lo mismo pero para bailar, <risa> no, sí. era más disco electrónica, Eso. así sí. más funk y, y con Lier pues ha sido meternos un poco en, en el rock mmm, viejuno, ¿no? no sé ¿Eh? O sea, que se han dado por todos los estilos, ¿no? Como quien dice. Las, las pegaba todo. Sí, bueno, todos los estilos que me gustan. Que te gustan, eso. <risa> <risa> eso es. eh, antes de meternos a hablar del nuevo trabajo que ya habéis empezado a presentarlo en directo, vamos a hacer vamos a echar, si os parece, un vistazo al disco que editasteis en 2016. Ouch, eh, mm -hmm. contanos un poquito cómo fue la aceptación que ha tenido la gira de conciertos que realizasteis. Bueno, pues, Ouch, el proyecto en sí fue un poco eh una excusa para para para quitarnos un poco el, el el rollo este que traíamos ya de mujer solista y que solo teníamos la maqueta, pero no éramos éramos un grupo, pero solo teníamos la maqueta y bueno, cuando ya una vez publicamos Auch, pues eh, todo ha sido un non stop, ¿no? Han sido 2 años Por todos Calerría, por Cataluña, hemos hecho una gira europea, eh, han sido más de 100 conciertos y, y la aceptación, diría que, bueno, o sea, positiva. <tose> per cammenare sella yar en villar a dansem semmiñas costato noen che tarsi estassi nei coeseran alla ira cachidida te vede er ejes Erruak egituen gaitu ho been eam nor sentitzenen querré el disco que ya está en la calle, contarnos un poquito cómo fue el proceso de grabación cuánto tiempo habéis estado en el estudio de grabación porque ha sido grabado por Íñigo Charri, ¿no? Sí. Sí. Pues eh, eh, todo empezó en enero del 2017, ¿no? Cuando bueno, Iker Vázquez entró en, el, en noviembre del 16 y como ya he dicho antes como somos un poco así inquietos y tal, pues eh, entró en noviembre y ya en enero ya Empezamos a hacer un poco los esqueletos o, bueno, el, el embrión, ¿no?, de este disco y, y empezamos a grabar las guías de los temas para, para estructuras o, bueno, para ver... Sobre todo la parte instrumental. Grabamos guías, ensayamos en el local y fue como tomando forma y cada vez como más, más contundente y tal. Y en mayo eh, grabamos todo el disco a modo de maqueta y... Mm. Que, que estuvimos a punto de publicarlo porque, bueno, nos gustaba como sonaba y tal y cual, pero claro, como he dicho antes, llevamos casi 100 conciertos y, y era necesario parar y, y oxigenar un poco y desaparecer un poco del, del, del mapa, ¿no? Del mapa, ¿no? <risa> y grabamos en modo de maqueta todo menos las voces, que... Uh -huh. Fue todo grabado de manera instrumental y le dejamos al de como un mes y medio así para que para que pudiera crear letras, melodías y tal. Uh -huh. Y cuando grabó las voces, eso, nos gustó mogollón y dijimos, hostia, a ver, ¿publicamos, no publicamos? Al final dijimos, vamos a hacer las cosas bien y volvemos a grabar todo desde cero. <risa> y fuimos a... Necesita... Veíamos que, claro, ya cuando te replanteas todo eh, quieres hacer ese 2.0, ¿no? Y... Y, y había cosas que se quedaron de esa maqueta, de esa grabación uh -huh. las y, por ejemplo, otras cosas que se cambiaron. Las baterías eh, veíamos que necesitaban más sala, más más espacio y tal. Entonces buscamos un espacio así, un estudio grande y fuimos a Urduliz, a Tío PT. Y, y allí nos ayudó una inmensa con las baterías, el resto se volvió a grabar en, en Donosti, en el estudio... Y luego nos fuimos a Bomberenea con Carlos Osinaga, con Chap, a, a mezclarlo con él, <risa> porque en un principio era, la idea era dejarle a él que mezclara todo, pero pero pero no, estuve ahí <risa> usted o sea, con, la con la fusta <risa> o sea... un poco, ¿eh? así, así, así no, esto sí, esto no. <risa> y nada, pues así ha sido todo el año, 2017 entero, entero. De, enero de enero a diciembre. A... Bueno, y las copias han llegado en enero del de 18, o sea que un año redondo. Eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco, en las fotografías, en la maquetación del CD? Sí, a ver, eh, nosotros decimos que lo hemos autoeditado, es decir, lo hemos sacado nosotros y nos gusta encima estar encima de todo, pero uh -huh. obviamente tienes que delegar a gente que sabe hacer lo mejor sí, claro. que tú, nosotros no somos diseñadores. Entonces, por ejemplo, pues eso, nos ha mezclado CHAP, el máster lo ha hecho Jonah Nordorica en los estudios MAMIA... Eh, eh, eh, el diseño lo ha hecho Fortune, Iñaki González que nos hizo un diseño muy colorido uh -huh. le dimos de cero eh, nosotros solo le dimos la idea que de, del título uh -huh. Templo Akerre y, y también coral. le dijimos que, que, que, que la el concepto del coral que nos gustaba porque Nos sugiere, bueno, es un ser que crece en mares con poco alimento y con mucho oleaje, en sitios difíciles, y le, le cuesta mucho crecer. Y nos pareció mm. una metáfora muy bonita sobre el trabajo de los artistas y de cómo creamos nuestras mm. cosas tan sí, despacio. Es, algo, es para... algo que crece debajo del agua, ¿no? Que, sí. que casi nadie mm. lo ve y, y, y luego luego guapo que queda, ¿no? Sí, claro. Y luego también, eh, ¿qué colaboraciones? Pues eh, bueno, en el videoclip nos han ayudado obviamente una gente uh -huh. que sabe mucho de, de hacer videoclips. Eh, de, de, hemos hecho con el mismo grupo con el que hicimos el videoclip de Guizarte Líquido, de un tema anterior de Ouch. Uh -huh. Luego hablaremos de él. Sí. Y, y luego también, pues en las canciones hay colaboraciones también. Uh -huh. <ríe> Por ejemplo, eh, Sor Kun nos ha acompañado en, el, en la sexta canción, en Oskolgo-Gorrena, queríamos hacer un dúo con ella y ha estado muy guay. Y José Rasen-Perena nos ha hecho el piano eh, en la canción Erostrato, que es la última canción del disco, y eh, Ainhoa, Giguren y Lidia Insousti nos han hecho coros en cinco temas. Uh -huh. Y hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos 11 nuevos temas a la gente? ¿Qué? Pues eh, los temas son variados. Bueno, sí que le hemos llamado templo a QR al final porque es un tema que se alude en, en varias canciones. Lo que hablamos con el título, lo que queremos sugerir es un poco, eh, queríamos hablar o criticar o poner un poco en duda ese mm. sistema dentro de nuestra cultura musical o la industria musical, más bien, que, que, que está un poco, que no avanza. Creemos que está metido en un círculo vicioso clásico de artistas y, y público y programadores del que no podemos salir digamos porque se programa siempre las cosas que funcionan y la gente no se arriesga a, a programar otras cosas nuevas esos templos siguen estando ahí mm, hay veces que piensas que están ya que no que no hacen nada de mérito como para seguir ahí <ríe> y bueno queríamos un poco criticar ese sistema que, que sustenta todo Todo uh -huh. esto y que hace que siga todo igual. Uh -huh. eh, Entonces, me imagino que habrás sido líder, ¿no? La persona encargada de las letras, de las canciones. La mayoría sí, sí, sí. Eh, cuéntanos un poquito, ¿cómo consigues hacer las letras? Si las haces de un tirón, si las haces uh -huh. de un trozo, ¿te va surgiendo idea cada día, algo? <risa> Hombre, mi manera natural es no, no, no... Bueno, forzarme sí, quiero decir. Me pongo encima de la mesa, tal, pero los temas me vienen cuando me vienen o sea uh -huh. de hecho muchas veces estoy sin papel a mano o sea eh, me vienen las ideas pero sí que esta vez claro la realidad no es tan idílica y hay que forzar porque si claro. hay un disco que grabar y tienes que hacer uh -huh. unos temas por ejemplo esta vez eso tenía mes y medio un poco para hacer las cosas entonces hay cosas que han surgido súper de manera muy natural y mientras estaba escribiendo y igual wow, unas ideas genial geniales pero uh -huh. otras que las he tenido que forzar tenía que sacarlas ahí el momento porque me quedaban dos semanas y es verdad, no voy a decir qué canciones, pero no, pero luego al final lo que pasa es que luego lo elaboras, lo piensas bien, te ayudan también los compañeros y al final quedan cosas con las que estás a gusto y te quedas pues, satisfecha, ¿no? Pues si te parece antes de hablar de, de los conciertos, vamos a escuchar si os parece otro de los temas que nos podéis que nos podemos encontrar en lo que es el segundo trabajo para Lier, Templo a Queré, con cual Pues el tema Nordapistia, diría que es, eh, encima ahora que estamos en la radio, un tema que es así muy directo y, y sin tonterías, ¿no? ork ezatzen dut no. la entrevista que estamos manteniendo con líder Hernando e Íñigo Charri de la formación Lier en el programa Oscar Música de Berriozar y Gratia eh, vamos a meternos a hablar un poquito de los directos, ¿qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Vais a incluir este? ¿Vais a incluir temas del anterior trabajo Auts? Pues, pues... Eh, en, en principio como estamos presentando el disco, tocamos todos los temas de, de este y bueno, si, si la gente pide más, pues bueno, tenemos preparadas Dos de Ouch y una de la maqueta. Sí, eso es. Lo que pasa con esto es que eh, cuando tú vienes con el nuevo disco con una ilusión tremenda y quieres sí. tocar sobre todo el disco nuevo y mientras tocabas el anterior quizá no veías, veías que había ciertos temas que igual no, no tenían el punch que nosotros creíamos que sí. deberían tener y ahora, sin embargo, después de los conciertos nos vienen y, joder, ¿por qué no to has tocado este claro. tema de Ouch? Y es como... ¿Por no te gustaba tanto cuando lo tocábamos? No sé, es un poco eso. Pero bueno, eh, intentamos siempre pues, satisfacer al público también con mm. los temas mm, antiguos que, que, que creo que más gustan. entonces Este mes de marzo habéis empezado ya en Donosti, habéis estado en Astéis, en Bilbo, en Oñati. Eh, ¿Cómo va la gira? ¿Qué podéis destacar de ella? Ha sido un poco paliza, ¿eh? porque <risa> han sido cuatro bolos en una semana y, y más el curro y tal, y, y, pero bueno super guay <risa> somos unos matados de esto pero pff, es lo que nos llena y, y es nuestra pasión no o sea si fuera cargar bombonas de butano seguramente estaríamos ya nos habríamos lesionado pero bueno <risa> la gente ha respondido bien nosotros hemos disfrutado eh, pff, no sé no sé qué más se puede pedir hemos cenado bien <risa> y, y no sé Sí, sí, la gente yo creo que está está teniendo buena acogida el disco. Uh -huh. Y el sábado 24 de marzo estáis en Iruña, uh -huh. en el terminal, uh -huh. eh que se va a poder encontrar la gente, que se pase por allí. Que hay que decir que la entrada pues, eh, es gratuita. Eso es, eso es. Pues se va a encontrar, no sé si no os ha visto nunca, pues se va a encontrar un grupo que toca rock <ríe> que que pone muchas ganas encima en escenario, eso yo creo que lo podemos decir nosotros mismos. Uh -huh. <ríe> y los que ya nos conocen, pues eh, si no conocen el disco nuevo, bueno, pues esperemos que, que les guste, que les parezca algo fresco y nuevo y, y que disfruten con, uh -huh. con las canciones, no sé. Y a partir del concierto del 24 de marzo en Iruña tenéis más fechas, ¿no? Sí. ¿Seguís por ahí? Tocamos el 31 en Ollarton, en el Gasteaque Larrea, Y bueno, los de abril, es que vienen bastantes en abril también. Sí. Pero bueno, de momento estamos poco a poco administrando esos. la información porque hay muchas, muchos conciertos, entonces mm. primero los de marzo. Hemos intentado <risa> tocar un poco todas las provincias ¿no? de, de Oscar Herría y, y, y bueno, eh, en marzo vamos al final vamos a hacer ocho conciertos y en abril, en mayo, creo que tenemos la, tenemos la misma cantidad y creo que tocamos también... Casi sí. todas las provincias. Volveremos a nafarroa en abril también, eh, a Lizarra, sí. que no sé si es el 20, creo que es el 20. De 20 abril. de abril, sí. Ya lo iríamos anunciando es. exactamente. Sí. ahora Por ahora eso van a ser tres, tres meses de presentación con casi 24 bolos, creo. Y por Euskal Herria, por vamos a ir también a, a Cataluña, a Madrid y a, y a Asturias. Y eso antes de verano. Y, y luego ya, pues ya más eh, Seguís, como veo, autoproduciendo los trabajos Lo hicisteis sí. con outs Lo hacéis con Templo Akerré eh, ¿Cómo surge la idea de llevarlo a cabo así? ¿No habéis contactado con ninguna casa discográfica? ¿Os veis a gusto ¿Ya? así? Y estáis más eh... más a gusto más Digámoslo así, más libres, ¿no? No le hemos ni contemplado la posibilidad O sea, yo creo que es no. la manera natural de hacerlo hoy en día Yo, además mmm, No sé yo creo que tenemos hoy en día las herramientas para poder hacerlo, tanto nosotros bueno, nosotros tenemos encima la suerte de tener una persona que trabaja en un estudio de grabación, con lo cual es un plus, uh -huh. pero incluso la gente que puede pagarse un estudio o lo que sea eh, autoeditarse hoy en día es lo que la mayoría de la Por gente eso. hace uh -huh. <risa> eh, Habéis grabado un videoclip del tema Sismógrafo A et alurícara eh, donde fue grabado, colaboraciones bueno eh... Como ha dicho el líder antes, eh, repetimos con el mismo equipo de rodaje que en Gizarte Líquido. Y bueno, ya durante todo el 2017, eh, porque somos gente cercana, ellos ya vieron que o sea, el, el, la manera o la filosofía que llevábamos a la hora de hacer el disco. ¿no? Y que, que era la de crear, dejar reposar y... Y hacer las cosas con calma, pero uh -huh. con constancia y con, y con mucho mimo. Y, y estos pues, han aplicado eso mismo al, a la imagen, ¿no? Se puede decir. Y han estado casi dos meses de rodaje por por Lesaca y Peñas de Haya. Contentando con diferentes actores mm, que sí. han hecho. Con, y, y bueno, yo creo que un poco ha sido la mezcla de... Porque nosotros también... O sea, el videoclip cuenta varias historias. Mmm, no sé, es un poco... Cada uno también es libre de hacer la interpretación de, de lo que ve. Y, y yo creo que se asemeja un poco a, a, a, lo, a lo que pasa con nuestro disco, ¿no? Un poco... Uh -huh y luego hay que decir que también a mí el disco me suena en mi cabeza tiene es de color ocre y en el videoclip también el color que, que <risa> predomina es, es ese, bueno, ese tono ¿no? de uh -huh. de óxido no sé eh, de los 11 temas habéis elegido el Sismógrafo Aeta Lurícara para presentar este segundo trabajo ¿por qué este tema? pues creíamos que era un tema bueno para empezar yo personalmente tenía muchas ganas de tener una balada como single me apetecía <risa> Y luego también creíamos que era un tema que representaba muy bien ese puente entre Auch y Templo Akerre, que es como el camino hacia de, de lo más tranquilo a lo más a la tormenta, ¿no? Y, y la canción es un poco el resumen, porque empieza tranquilo, acaba como tormenta y es como muy intenso al final y es un buen reflejo del disco. Y por eso, porque nos gustaba mucho esa sí, canción. Tiene, tiene un poco el, el medio tempo, el, el punto de pop No sé, cómo el, el punto de pop de ouch. estructura puede ser, sí. Pero sí que es verdad que luego... es Yo creo que es más intenso. Las guitarras son más de Templo Akerre. No sé, es un poco... Porque luego en el en Templo Akerre igual es de los temas más... Más de ouch, ¿no? Es el tema más medio tempo, más tranquilo. Pero sigue teniendo la intensidad y, y la mala leche de las guitarras de Templo Akerre. Entonces... Mm. Eh, Templo Akerre ya está en la calle eh, ¿Cómo se puede conseguir el disco? Pues eh, viniendo a los conciertos <ríe> Es lo más importante Que la gente venga a los conciertos Y después que se compre o antes se compre el disco Allí tenemos bueno siempre el puesto de merchandising uh -huh. Y luego también en las tiendas de Elcar Se podría conseguir Y también en las plataformas digitales En iTunes, en, bueno en Spotify Está uh -huh. para todo el mundo Y, y, y, en eso, ¿eh? y en YouTube, bueno, sí, para escucharlo también. Ahí mm. está. Pero bueno. Pues si os parece, acabamos con otro tema que nos queráis recomendar de este nuevo trabajo de Lier. Mm. Vale. Mm. Pues pues por ejemplo, que escuchen Nos colgo Gorrena, que es el tema en el que nos, nos acompaña Sorkun. Y bueno, es un tema bastante stoner, pues es de los más yo creo que es de los más cañeros del disco para que, bueno, vean un poco un palo y el otro Pues líder Hernando Íñigo Echarri Es que ricasco por haber venido eh, Suerte con el disco y el 24 de marzo ya sabéis Titan e Iruña en el terminal que estarán presentando lo que es este segundo trabajo templo de Akerre A las Agur <risa> que hemos realizado a varios componentes de la formación Líder, representando este nuevo trabajo discográfico Templuak Errek y hablando también de la trayectoria musical de la banda y los conciertos, ponemos el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Musical, la edición de este jueves 15 de marzo en directo, sábado 17, domingo 18 de marzo en redifusión, en repetición. Hemos escuchado las novedades de Skabidean, el segundo trabajo discográfico para esta formación de Iruña, el álbum Vidya Gdarray, también hemos escuchado a la formación de Sumaya Volt talla con su nuevo larga duración Herochen y hemos escuchado también a Buron Kings, a Frenetic y a la formación Moss con su tercer trabajo El filo y hemos hablado, hemos charlado con Lide Hernando e Íñigo Echarri de este nuevo trabajo discográfico de la banda Lear, el álbum Templuac R. Lo dicho, dentro de siete días volvemos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Será el jueves 22, sábado 24, domingo 25 de marzo. Hasta entonces, saludos, agur. a